Bueno, son las 11 y 7 minutos en Uruguay, dos horas menos en Cuba y tenemos el gusto, eh, lo veníamos señalando hace un rato en la mañana eh, la alegría y por qué no como un regalo lo sentimos también a la audiencia de la 36 a pocas horas de un nuevo aniversario del triunfo de la revolución de tomar contacto con La Habana y nada menos que con Aleida Guevara March con uno de los hijos del Che eh, que hemos escuchado aquí en la radio muchas veces, ¿no?, en distintas intervenciones. No? Y bueno, pudimos, gracias a compañeros periodistas cubanos, eh, ubicarla a Leida hace unos cuantos días, seguir concretando, y a ver si nos está escuchando bien a Leida allá en Cuba. Sí, claro y, y perfecto. Bueno, bienvenida a Leida, aquí estamos con Ángeles en el estudio, en un programa especial, por, como último día del año te imaginarás, Y bueno, teníamos mucha expectativa de poder concretar esta charla contigo y de que la audiencia de Radio Centenario este, viviera también eh, con alguien tan cargado de, de, de símbolos para nosotros esta comunicación en las horas previas al, al aniversario. Eh, contanos primero, para que la gente te conozca un poco más, sabemos que sos médica, que sos pediatra, pero ¿qué actividad estás desempeñando actualmente? Bueno, en este momento ya estoy retirado oficialmente como médico, aunque eso no es verdad, porque uno es médico toda la vida. Claro. Y estoy trabajando en el Centro de Estudios Che Guevara, eh, ayudando en los proyectos alternativos. Claro, me imagino que la, la vida de médico en Cuba, y además vos tuviste oportunidad desde muy joven, de colaborar como tantos médicos con una tarea internacionalista en distintas partes del mundo, ¿no? Sí, sí, por suerte he estado en Nicaragua, en Angola, después he trabajado en Argentina, he estado también en, en, eh, en Ecuador trabajando como médico, pero poquito tiempo. Decir, el mayor tiempo fue en Nicaragua, que viví un año y ahí me gradué, y después dos años en Angola. ¿Lo de Nicaragua fue en, en los años de la... En, ¿En qué año fue en concreto? En Nicaragua estuve 83, 84, que fue cuando me gradué de médico. Claro. Y en Angola estuve 86, 88. Claro, Nicaragua, años difíciles de los primeros años de la Revolución Sandinista que le tocó enfrentar la contra, ¿no? Con, con riesgos para, para los internacionalistas que estaban en Nicaragua también. Claro, pero eso es gajes del oficio, ¿no? Digamos, <risa> sí. la cuestión es trabajar y tratar de salvar vidas humanas, que es la función de un médico. Claro. ¿Qué te tocó hacer allá, por ejemplo, cuando... Hacía poquitos años que salían de la, de la dictadura y de la miseria en la que Somoza dejó a Nicaragua, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria, porque ya yo había nacido con la Revolución Cubana y, y siempre he estado dentro del proceso revolucionario con todos los problemas que puedan existir pero con una seguridad social extraordinaria mm. y llegar a Nicaragua y encontrarme con una situación tan diferente a la que yo había vivido fue una escuela extraordinaria de verdad, es decir, fue una cosa impresionante como nos marcó y como nos formó también como seres humanos y también aprendimos a evaluar más como jóvenes lo que teníamos mm. en la revolución cubana Buen día, Leida. Eh, por supuesto que nuestra alegría eh, de conversar contigo, que eh, nos parece mentira que podamos estar hablando, pero porque es la hija del Che, le decimos a los oyentes, pero además porque Aleida es una mujer muy comprometida, una militante muy comprometida, que como decía Hernán, la hemos seguido a través de las noticias, de las publicaciones... Y que eh, son casos que en estos tiempos uno aprecia mucho más. Siempre se aprecia, pero en estos tiempos mucho más. Cuando hace poco leíamos a Leida que vos decías, yo soy médico, yo puedo eh, colaborar en Palestina, yo tengo que estar allá, donde está pasando lo que está pasando. Eh, me imagino como mujer, como cubana, como militante, como pediatra, el conocer estas noticias de, del asesinato de la población Palestina, eh, empezaron con los palestinos, siguieron por el Líbano, siguen en la zona, pero que la mayoría son niños, eh, niños muy chiquitos, algunos muertos por las bombas, por las balas, pero muchos muertos por desnutrición, por deshidratación, por falta de atención médica, por enfermedades que se pueden curar, me imagino que eso golpea fuerte, ¿no? Sí, ese, yo viví dos años en Angola y fue una experiencia tremenda porque por primera vez eh, me tuve que enfrentar a situaciones de, de guerra, de verdad, sí, la UNITA nos dejó sin luz, por ejemplo, en Luanda sí. y, y yo tenía que a veces esperar que un corazoncito dejara de latir porque no tenía cómo intubarlo, cómo darle vida y eso fue una de las cosas más duras que me tocó vivir, entonces... Ver esas imágenes en, en Palestina te vuelven a remover todos esos sentimientos y la impotencia de, sí. de no poder hacer algo más por ello, que es lo más duro que hay para un ser humano. Estar aquí sentada hablando con ustedes y, y pensar que allá están muriendo mujeres, niños, ancianos, porque es lo que decíamos, un ejército que mata, asesina a personas civiles, a niños indefensos, no puede llamarse ejército no, no, no es un ejército es una banda de asesinos no, no tiene otro nombre entonces sí. eso te da una impotencia tan grande que las coronarias se te estrujan de sí, verdad porque no, sí. no hay manera de, de actuar no, no, no sé qué puedo hacer la palabra Es como decimos, se las lleva el viento, pero sí. no abrazar a un niño, sostenerlo. Cuando tú lo ves con esas imágenes, cuando lo sacan de los escombros, ¿qué va a pasar con ese niño? Qué es tan duro eso y, y, y te da tanta impotencia, de verdad, no podrás hacer algo sí. más. Sí. que te, te rompe por dentro, ¿no? Sí, eh, tremendo cuando uno además ve eh, y escucha que desde los organismos internacionales, distintos organismos especializados de la ONU y demás, salen a decir que esto es genocidio, eh, se dice que hay que parar, que no puede seguir, pero ya con, esto, con esta, este genocidio que empezó en octubre del año pasado, Ya llevamos un año y pico y no pasa nada. No se detiene. Nada, absolutamente nada. ¿Dónde más hay que más golpear? ¿no? Claro, claro. No, el, el, problema, el problema está que estamos demostrando que las organizaciones internacionales no funcionan porque están en lugares inadecuados. Bueno, Naciones Unidas está en el corazón de Estados Unidos y lo mantiene el dinero de Estados Unidos. Sí. Y el que es dueño del dinero eh, quiere el poder. Exacto. Entonces eso es una de las cosas peores que puede pasar. Naciones Unidas debería estar en África, sí. que es donde más falta haría, no? En mm. Estados Unidos echándose aire, sí. está allí en el corazón de los lugares más difíciles. Ahí tendría que estar Naciones Unidas. Ahí tendrían que estar ellos trabajando por un mundo realmente más justo para todos eso allá no funciona, no sirve y mientras tenga el dinero de Estados Unidos menos de menos porque ellos controlan, controlan todo. Sí. Sí, Aleida, ¿uno leía en estas horas ha aparecido también lo habrás visto en estos, en este año particularmente alguna foto ahí de cuando tu papá, de cuando el Che estuvo en Gaza luego de una visita a Egipto, cuando Gaza estaba bajo control de Egipto y por ahí sí, apa aparecía la anécdota de que le mostraban, le querían mostrar al Che eh, los, los campamentos o las condiciones en que estaban viviendo y que el Che preguntó, no, muéstrenme dónde están los, los campos de entrenamiento para pelear, dónde están la, las, las fábricas de armamento, o sea, dónde estaba la, la resistencia, porque el pueblo palestino en medio de ese drama está dando un ejemplo en ese sentido también, ¿no? Sí, señor. Y eso Papi lo dijo hace muchísimo tiempo, en el 59, cuando él visitó Gaza. Sí. Pero a partir de ese momento también se convierte el, el problema palestino ya no una cosa regional, sino internacional, porque él lo declara también Naciones Unidas. Uh -huh. Entonces, eh, es un cambio ¿no? que hay, pero igual, seguimos sin mover las manos, porque esto es la última parte... De, de una guerra de exterminio que lleva más de 75 años. Uh -huh. Entonces, ¿qué hemos hecho de, de espalda? ¿Qué hemos vivido todo este tiempo? Y, y nada, no, no reaccionamos. es lo, lo triste es eso. La gente, fin de año, con sus alegrías, con sus ausencias, con las fiestas festivas, se visten en las ciudades de colores, Es muy bonito, y cuando ves para atrás de ti, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos celebrar un fin de año cuando hay personas inocentes muriendo todos los días y a todas claro, horas? Claro. Es, es muy triste eso, es muy duro, porque yo entiendo que la gente tiene que, que, no sé, buscar un poco de alegría y buscar un poco de... De humanidad en el momento que estamos viviendo, pero es muy duro pensar en lo que esos niños, esas mujeres, esos ancianos están sufriendo. Sí, y que además, yo decía ahora, hace más de un año que empezó este genocidio, empezó mucho antes. Leíamos declaraciones de Fidel Castro a la BBC de Londres en 2014, condenando el holocausto y el macabro genocidio de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza. En el 2014. Y ¿sabes qué pasa también? Que eso demuestra la poca memoria que tienen los pueblos. Sí. ¿Cómo pueden las noticias y la forma de vida borrar lo que ese mismo pueblo sufrió durante siglos? Porque no fue solo Hitler. Exacto. No, Desde mucho antes los judíos fueron expulsados de Europa por sus propias riquezas, fueron maltratados, espoliados. todo eso lo conocemos. Entonces, ¿cómo es posible que ese pueblo no reaccione ante esto. Sí. Eh, ¿tú ¿Te acuerdas de la guerra en Vietnam? Si sí, los vietnamitas se bajaron como los mejores ahí, con una fuerza extraordinaria, pero realmente la guerra frena cuando el pueblo de Estados Unidos se da cuenta de lo que está pasando y cuando se niegan a ir a la guerra. Sí. Entonces el pueblo de Israel tiene esa responsabilidad, tiene que frenar esto, No, no puede ser de otra manera, tiene que frenar eso, por ellos mismos, por su propia historia, por su propia dignidad de seres humanos. No pueden seguir convirtiéndose en monstruos. No, no pueden. Sí. Aleida, es esto, además de, de esto que vos decías de los organismos internacionales, del pueblo israelí, también nos interpela a todos en cuanto a las movilizaciones, a los boicots que se puede hacer contra Israel y a interpelar a los respectivos gobiernos de nuestros países a que adopten una actitud digna respecto a, a Israel ¿no? porque están todas las peleas, lo hemos visto incluso en universidades de Estados Unidos que la movilización ha llevado a que corten, Irlanda por ejemplo también ha tomado medidas en ese sentido a cortar todo tipo de vínculos que legitimen Lo, lo, los vínculos internacionales de Israel con otros países, ¿no? Hay que movilizarse también para exigir a los respectivos gobiernos actitudes en ese sentido. Mira, nosotros somos un país pequeño en el Caribe. Mm. Estamos bloqueados por la potencia económica y militar más poderosa de este planeta. Más de 60 años de un genocidio continuo con un bloqueo criminal. Porque nosotros hemos visto niños nuestros... ...que podían haberse salvado por un medicamento... ...una patente de Estados Unidos... ...y por no poder comprarla... ...con el dinero en la mano... ...porque el dichoso bloqueo no te lo permite... ...algunos de nuestros niños han muerto... ...así que nosotros sabemos... ...de lo que estamos hablando en ese sentido... ...pero fíjate... ...Estados Unidos... ...con todo ese poderío militar... ...que tiene, con toda esa fuerza... ...económica que tiene... ...es un pobre país un pobre país desinformado manipulado eh, da lástima da pena realmente da pena porque podrían hacer tantas cosas maravillosas por la humanidad con el desarrollo económico que han adquirido y sin embargo se entretienen en hacer daño, en, en explotar en buscar más recursos minerales para sobrevivir mejor o para vivir mejor sin importarle el resto de la humanidad. Entonces, no. es, es muy difícil en el momento que estamos viviendo con esta gente encima tuyo, eh, poder reaccionar. Y así mm. todo, Cuba, bloqueada, rompió relaciones con Israel al inicio de la revolución, por respeto al pueblo palestino. Mm. Por respeto al pueblo palestino. Lo hicimos siendo un país del llamado Tercer Mundo, con toda la situación económica brutal que vivimos. Y eso es dignidad de este pueblo. Si, si nosotros pudimos, que somos un paísito pequeñito, sin recursos prácticamente, ¿cómo no lo pueden hacer los grandes países del mundo? ¿Cómo no pueden frenar esto? Porque no tienen voluntad política y porque nuestros pueblos no se unen para demostrar el poder que tienen realmente. Cuando un pueblo dice no, no hay quien pueda contra eso. Los pueblos unidos son los únicos que pueden frenar estas cosas y exigir a sus gobiernos precisamente que no tengan relaciones económicas con Israel, que no sigan comprando armamentos o vendiendo armamentos, que no sigan relacionándose económicamente con un país que, que no tiene en lo que en este momento ha demostrado que no tiene ni una gota de dignidad, de principio, de, de humano, nada, no tiene nada en este momento. Entonces no, no se puede seguir teniendo relaciones con ellos. Es algo que como pueblo podemos exigir y tenemos el deber de hacerlo. Es un tema eh, que centra, es un eje ¿no? en estos tiempos que son tiempos difíciles, sin duda, para los pueblos. Alguien dirá cuándo fueron fáciles para los pueblos, pero este es un momento difícil donde uno escucha la, las noticias y eh, hoy es donde ganó la derecha, o si ganó la derecha, la ultraderecha, las elecciones de tal país o de tal otro. Acá en América Latina hemos pasado por Bolsonaro, ahora tenemos a Miley, tenemos países que están como detenidos, eh, que no encuentran salida, eh, a nosotros a veces nos dicen, pero siguen insistiendo, ¿por qué siguen insistiendo cuando hablamos de socialismo, cuando hablamos de la liberación nacional? Eh, aunque estén todas las dificultades planteadas, hoy esas banderas están vigentes, son las que nos pueden hacer salir de este pozo en el que estamos, ¿no? Bueno, José Martí decía, nuestro José Martí siempre decía, que la educación, para que un pueblo sea realmente libre, tiene que ser un pueblo culto. Que la educación es lo que permite que la bestia que todos llevamos dentro no se manifieste. Sí. Es decir, un pueblo culto, un pueblo educado, es un pueblo libre y soberano. Porque nadie lo puede manipular, nadie lo puede engañar, nadie lo puede utilizar. Y eso es importantísimo en nuestros pueblos. Hay que trabajar desde la base, siempre. Yo estoy siempre cansada de decir a veces: la izquierda, todos los que nos llamamos de izquierda hablamos y podemos hablar bonito, pero ¿qué hacemos? Es. Cuando estamos hablando de, de, de libertad, cuando estamos hablando de dignidad, ¿cómo mostramos a ese pueblo que no tiene un nivel cultural para entender otras cosas? ¿Cómo le demostramos de qué estamos hablando? Sí. ¿De ¿Por qué es necesario el cambio? Bueno, pues entonces hay que mostrarle lo que es una salud pública, hay que mostrarle lo que es una educación gratuita. Para eso tenemos que trabajar. Cuando se cierra una fábrica a los que nos llamamos de izquierda, ahí tenemos que estar. Cuando desalojan a un trabajador, a un campesino, a un indígena, ahí tenemos que estar. Si el pueblo no nos siente, no nos ve presente, entonces no existimos, porque nosotros trabajamos para ello para un mundo diferente, un mundo mejor. Y si ellos no son conscientes de eso, ¿qué pintamos? ¿Dónde sí. estamos? Claro. Entonces ese es un trabajo de base que hay que realizar con una unidad muy fuerte. Hay que trabajar. A veces uno dice, bueno, eh, vamos a, a ver, tenemos un gobierno que tira hacia, eh, digamos, nacionalista, que trata de mejorar la situación del pueblo. No es lo que necesitamos, cierto, pero es algo que tenemos que aprovechar. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos muchas veces, porque en momentos de, de gobiernos de llamada a izquierda o tendencia a la izquierda, los movimientos sociales como que se paralizan, se quedan quietos. Sí. En vez de seguir trabajando y seguir profundizando y, y seguir aprovechando un momento claro. para educar más al pueblo, para mostrar más nuestras realidades, de qué estamos hablando. Yo no le puedo hablar a un indígena, a un campesino, no le puedo hablar de plusvalía porque no me va a entender, pero sí le puedo hablar de su producción, de lo que está haciendo, cómo venderlo, cómo seguir creciendo yo pertenezco al movimiento sin tierra en Brasil y me siento muy orgullosa de eso, porque es uno de los movimientos sociales más fuertes que tenemos hoy en América Latina y más coherente, porque esa es la palabra, Galeano lo decía la, lo que uno dice tiene que hacerlo, tiene que mostrarlo porque si no, ¿de qué sirven las palabras? se van, se pierden exacto, exacto. Eh, Aleida, ahora mencionabas el, el movimiento sin tierra de Brasil hace unos días comentábamos ...algunas declaraciones de, del líder... ...yo Pedro Estédile ...lo hablábamos con, con corresponsales que tenemos en Brasil... ...muy crítico con la realidad de, de la distribución de la tierra... ...en Brasil y nos consta también a través de entrevistas... ...que hemos leído contigo... Eh, ...que bueno, hay preocupación o visiones sobre Lula... Eh, con, ...con toda su carga simbólica, histórica que ha tenido... ...en, en Brasil y su proyección internacional pero que en este, en este periodo ha dado pasos muy cuestionables, como lo que hizo recientemente con Venezuela a nivel de los BRICS, por ejemplo, ¿no? Mira, eso es tristísimo, ¿para qué decirte otra cosa? ¿Mm? Lo que te da es dolor, dolor de que un hombre que tiene una historia como la de Lula, que tiene una, tra una trayectoria de lucha como la de él, ...se pierda de pronto en esas cosas... ...no no entiendes qué pasó... ...cómo fue... ...cómo se equivoca de esa manera... ...porque es darle armas al enemigo... ...y, y mi papá decía... ...el imperialismo yanqui no se le puede dar ni tantito así... ...nada se le puede dar... Mm. ...y el momento en que tú... ...te debilitas de esa forma... ...son mucha gente las que caen... ...porque son gente que pierden confianza... ...que pierden esperanza... Y entonces aparece como mi amigo, <ríe> Astelí, que para mí es más que mi amigo, mi hermano, mi compañero de lucha. Una cosa impresionante lo que siento por un hombre tan sencillo, tan completo y tan genuino como Joao Pedro. Mm. Y yo creo que gracias a estos hombres es que entonces vuelves a respirar y dices, bueno... Se equivocó, pero vamos a seguir, vamos a continuar. Y, y, y de alguna manera tendrá que rectificar, porque no queda otra. No, no, no hay justificación alguna para que se rompa un equilibrio como los de los BRIC, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es tan importante para nosotros, para los pueblos del llamado tercer mundo, porque es la única manera de enfrentar ese imperio que tenemos encima y que no nos deja a veces ni respirar. Sobre todo por todas las falsedades que dan en noticias, como yo nací en Cuba te comen el coco sí, claro. diciéndote cosas. Porque yo te digo, a ver, no, nosotros, yo siempre digo, yo soy pichón de comunista, ¿no? Pero no soy tonta, por no decir la otra palabra que digo. En el aire, para insultar los oídos de la gente. Pero soy comunista, no eso. Entonces, eh... De alguna manera me gustan también las cosas bonitas y buenas. Yo no soy tonta, pero una cuestión es que, que tú tengas esto y otra es que veas a tu alrededor la necesidad de esto y, y que tú lucres con lo que tienes cuando hay montones de personas que necesitan un poquito de lo que tú tienes. Sí. ¿Por qué no lo compartes? ¿Por qué no lo podemos ser más solidarios? Eh, esa es la, la Cuestión. Para mí la palabra de orden es la solidaridad y el respeto al ser humano. A lo mejor no pensamos igual, pero nos necesitamos. Y entonces puedo ayudar y puedo ser más solidaria y me siento mejor como persona. No sé sí. si la gente a lo mejor dice, esta es una romántica, qué sé yo, es verdad. Sí, <ríe> Decía mi papá... Que los verdaderos revolucionarios tenemos que ser también románticos y tenemos que soñar Exacto. y tenemos que, que decir cosas que, que lleguen a la gente y que se den cuenta de que uno de nosotros solos no vale nada. ¿Sí? Que si no estamos en unión, que si no tenemos esa fuerza que da la unión, nos desaparecen, nos diluyen, nos perdemos. Por eso es tan importante gente como yo Pedro, que reaccione que, que, que diga, sí, bueno, mi presidente se equivocó, pero estamos aquí seguimos sí. aquí, salimos solidarios con el pueblo venezolano y seguimos trabajando para que ellos vivan también mejor sí, esa es una de las cosas que te da fuerza y esperanza para seguir adelante ¿no? Clarísimo. Aleida, estamos en vísperas del de aniversario un nuevo aniversario del triunfo de la revolución cubana que ya hay muchas noticias que tienen que ver con eso los saludos que ya están produciéndose. Eh, ¿Cuáles serían los desafíos hoy de la revolución cubana? Eh, de esa Cuba Uy, que son un montón Exactamente. ¿cuáles, ¿Cuáles te parece que serían los centrales? Mira, lo primero es la formación ideológica. No podemos descuidarnos en ese sentido. La formación de, de la ideología en este país, de las nuevas generaciones, es importantísimo. Porque hemos cometido errores, como todo el mundo, por supuesto, sobre todo en la economía. Ya saben que tuvimos que quitar al ministro de Economía que teníamos, sí. que ni siquiera era economista, cosa, una cosa llamativa en un país donde tú das una patada y salen economistas por ahí. <risa> Entonces, sí, porque es verdad, estamos formando montones de economistas en Cuba. ¿Cómo el ministro no va a ser economista? Es una cosa loca, total loca. Pero bueno, en fin, se cometen errores, como en todas partes. Entonces, hemos tenido serios problemas en la economía del país. El bloqueo en estos últimos años se ha hecho más fuerte. Cuando uno habla de bloqueo, la gente piensa que estás ah, justificando y no, hay, es verdad que hay alguna gente que justifica todo por el bloqueo pero la realidad es que el bloqueo golpea durísimo a la economía del país durísimo, yo les voy a poner un solo ejemplo para que lo entiendan nosotros no somos productores de leche no tenemos un ganado que claro. dé mucha leche, hemos intentado genéticamente y todas esas cosas, pero hasta ahora no lo hemos logrado real, de verdad entonces tenemos que ir a buscar leche en polvo para nuestros niños y nuestros ancianos Como el bloqueo funciona, hemos tenido que ir a buscar leche en polvo a Nueva Zelanda. Párense uh, delante de un mapa eso. del mundo y miren dónde está Cuba y dónde está Nueva Zelanda. ¿Qué uh. pasa? Con la ley del bloqueo, el barco que toque puerto de Cuba no puede volver a tocar puerto de Estados Unidos por lo menos en seis meses. El dueño de la naviera que nosotros tenemos que alquilar para ir a buscar esa leche a Nueva Zelanda nos cobra tres y cuatro veces lo que cobraría normalmente, porque el hombre se tiene que cubrir sus espaldas desde el punto de vista económico. Entonces nos exige tres y cuatro veces un precio que, claro. que es anormal, ¿no? Bien, tenemos que pagar eso, buscar la leche en polvo y distribuirla. Ya le estoy diciendo Nueva Zelanda porque hace rato que ya no lo podemos hacer por el mismo bloqueo, ya claro. lo frenaron, pero bueno... Hasta ahí hemos llegado a buscar esa leche para nuestros niños. Entonces, ¿cuánto encarece el producto? Y tienes que dárselo a la población a un precio que sea asequible para claro. todo el mundo. Entonces, imagínense sí. lo que es lo, el gasto que tiene un Estado para poder hacer esto. Y lo Eso, mismo es que ponen... Es simplemente un renglón de la alimentación. Lo Ahora que te ponen esas en condiciones, piensen, Aleida los que imponen esas condiciones son los mismos que después dicen, miren el pueblo cubano que está pasando hambre ah, entonces, sí, no, tantos claro, años se llenan y para... la boca para decir ¿Seguro? claro, se llenan la boca para decir, mira esto cómo está, eh, no, no son capaces no son, pero Exacto. no, no somos capaces no, somos unos bárbaros <risa> inventando, Seguro. somos unos tipo super creativo fíjate porque para sobrevivir a este dichoso bloqueo hemos tenido que inventar la una y la mula, todo sí, el mundo sí. entonces de alguna manera eso también nos hace crecer, no creas, no sí, por ejemplo sí. hoy tenemos un polo científico espectacular, el único país de América Latina y de muchas partes del mundo que formó cinco vacunas contra el COVID fuimos nosotros sí. Y eso, eso, no, eso se dice fácil, pero ¿cuánto tuvimos que, que tener? ¿Qué desarrollo científico tuvimos que lograr para poder hacer eso en, en poco tiempo y salvar la vida de nuestra gente? ¿Te das cuenta? Entonces, el bloqueo es durísimo económicamente, nos golpea tremendamente, pero de a la misma vez estimula la, la mente humana, porque hay que buscar alternativas. Lo que tú no puedes es morirte de hambre o de necesidad. Entonces, Eso nos obliga a crear, pero ahí todavía nos falla la agricultura, todavía no somos capaces de producir lo que necesitamos, eso es un problema que hay que resolver en los próximos años. Y la otra es la energía, no claro. tenemos petróleo, tenemos muy poco, nosotros producimos un petróleo además muy lleno de azufre, a pesar de que lo limpiamos, sigue siendo un petróleo muy duro y entonces destruye con mucha facilidad las viejas empresas, las viejas máquinas que tenemos para generar electricidad. Y ahora, con todo este bloqueo más con, con un al poder y el otro anterior que también se las traía, pues resulta que mmm, pocos barcos logran llegar a Cuba con petróleo y hemos tenido fallos de electricidad en todo el país, pero apagones horribles. Y eso marca a la gente, porque el poquito de alimento que tú logras conseguir, si se te va el frío, se te echa a perder en el trópico. Estamos en el Caribe, que hace un calor de espanto. Ahora mismo estamos en diciembre, ¿verdad? Hay 29 grados de temperatura. Entonces, te podrás dar cuenta que si falta el fluido eléctrico, puede, puede destruirse lo poco que tenemos de alimento. Y eso te toca durísimo, durísimo te toca. Bien. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años? Mejorar esto. Y ya estamos implantando la tecnología solar. Vamos a ver cómo nos va dentro de dos añitos. Estamos en el 2025, vamos a empezar. En el 2030 debemos tener ya toda esto garantizado así que bueno si quieren dentro de cinco años nos volvemos a hablar a ver cómo a la cosa pero esperemos que hablemos mejorar que hablemos antes pero Aleida vos decías por ejemplo lo de la producción de alimentos lo lo agrícola no sabiendo que bueno las tierras de Cuba no necesariamente tienen, no, tenemos la, tienen las virtudes que, por ejemplo, tenemos la suerte por acá por Uruguay, aunque cada vez son, son menos de los uruguayos. Pero, ¿cuál es el problema con la producción de alimentos en Cuba? Mira, primero, mi papá cuando fue a Japón, en 1959 también, él hizo un artículo más interesante que decía que Japón, con un tercio de la tierra fértil que tiene Cuba, producía 60 veces más que nosotros. Es decir, nos falta tecnología, nos falta eh, eh, poder utilizar mucho más la tierra que tenemos, estamos en eso, si es se le está dando tierra a personas que quieran trabajarla, pero ahí viene la burocracia también, el papeleo... Él, dime, ¿qué te diré? Y él, ay, eso es un dolor de cabeza. No acabamos de romper con estas cosas. Queremos agricultura, queremos producción, pues vamos a meterle Flash. a todo el que quiera trabajar la tierra, dársela y quedar sin tanta traba y sin tanta guanajá. Si son nacionales, porque la tierra nuestra solo se da a nacionales, no, vale. no se da a empresas extranjeras. De ningún tipo. La tierra solo es del pueblo cubano. Entonces hay que fomentar esto todavía. Tenemos que romper todavía un montón de trabas burocráticas que... Que tenemos, tenemos que hacer producir más esa tierra, hay que buscar más la agricultura orgánica hay que, acuérdate que durante años y años Cuba fue productora de azúcar, monocultivo de azúcar por tanto hay mucha tierra nuestra que hay que rescatar que hay que renovar y todo eso hay que hacerlo de verdad científicamente, estábamos trabajando en ese aspecto pero todavía no es suficiente hay que seguir aumentando la producción, también por supuesto hay que pagar mejor el producto agrícola porque eso es un trabajo tremendamente duro, mm. yo no sé ustedes pero yo el día que corté caña de azúcar un día en mi vida, a partir de ese día beso el suelo por donde pasa sí. un cañero cubano mm. y, y lo beso tranquilamente, sí. tranquilamente porque eso es un, una cosa infrahumana sí. entonces en ese sentido Hay mucho todavía que, que, que andar. Papi decía siempre que había que mejorar la industrialización de la agricultura, que teníamos sí. que mejorar. Él inventa con Fidel la, la cortadora de caña. Uh -huh. Ellos crean eso. Eh, y así van buscando alternativas, van buscando cosas que se han quedado un poco en el tiempo y que hay que rescatar nuevamente. El cultivo, por ejemplo, de. de como Fidel hizo en los últimos años de la moringa, que es sí, una eh. proteína oh, bueno. vegetal extraordinaria, entonces todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos institutos científicos que trabajan eso, bueno hay que escucharlos más, uh -huh. hay que escucharlos más y hay que tenerlos más en cuenta, Y eso es una cuestión que el Estado cubano tiene que resolver en los próximos años. Claro. Eh, vos también te has referido en entrevistas que hemos visto, y hablando con, con esta claridad y esta transparencia que estamos haciéndolo, eh, y los, los que van a Cuba, y los amigos de la Revolución Cubana también, eh, y lo, lo han conversado contigo incluso, eh, preocupaciones, por, por ah, hablando a propósito del nuevo aniversario de la Revolución, por eh, la situación de la economía, más allá de las consecuencias graves y reales del bloqueo desde hace años, eh, hay realidades hoy complicadas en Cuba que eh, van más allá del bloqueo, ¿no? que han generado algunas situaciones de desigualdad, por ejemplo, ¿te preocupa eso? ¿Lo ves eso? A nosotros siempre nos preocupa todo lo que hace cambios dentro de nuestra sociedad, porque eh, a veces... Ya te decía que hay, había gente que creaba ideas y que decía, bueno, hay que resolver esta situación buscando otras alternativas. Uh -huh. Lo que pasa es que en algunas ocasiones se van hacia, el, por ejemplo, la cosa privada. Claro. En una sociedad socialista, todo lo que es privado es un pequeño cáncer, porque va deformando la conciencia social. Nosotros tenemos aquí un montón de empresas privadas que se hicieron con el objetivo de que produjeran ¿Qué lo que el Estado era incapaz de producir? Era un poco un estímulo para la productividad. Mm. Resulta que muchas de ellas se han convertido en eh, compradoras de cosas, es decir, importadoras de cosas al país, poniendo además unos precios estrafalarios que el pueblo de base no puede adquirir, no mm. puede porque el salario no da. Entonces mm. uno de los serios problemas que tenemos en los próximos años es el control de esos precios en primer lugar, después el control por supuesto de importaciones indebidas, que el Estado tiene que asumir su, su papel su rol dentro de la sociedad en ese sentido, y no acomodarse a este tipo de, de inversiones, porque esto además daña la formación social, es decir claro. cuando tú empiezas a trabajar solamente para tu bolsillo y se te olvida que vives en una sociedad diferente donde la salud es gratuita, donde la educación es gratuita, entonces te puedes equivocar, y te puedes equivocar muchísimo. Y, y las nuevas generaciones tienen que estar educadas en el concepto de solidaridad, de socialismo, de respeto a la dignidad humana, y eso solamente se encuentra en la revolución que hemos creado eso no, no viene en el capitalismo no existe en el capitalismo entonces tenemos de todas maneras que trabajar muchísimo en este aspecto yo no sé cuál será la medida que el Estado tomará en los próximos, en los próximos meses pero sí estoy segura que tendrá que regular los, los, los precios no es un problema de aumentar el salario, porque si aumenta el salario los precios van a seguir aumentando también y no hacemos nada con eso la cuestión es controlar Los, eh, los precios para que el pueblo pueda adquirir los productos con el salario que le viene de su trabajo uh -huh. y eso es socialismo entonces hay que mantener eso claro. hay que, que trabajar en ese aspecto y de verdad va a ser difícil no te digo que sea una cosa fácil cuando tú rompes patrones uh -huh. en este caso hay gente que eh, ya tiene su negocio propio entonces ya se ha, se ha como despegado de la realidad socialista, ¿no? Mm. No es lo mismo una cosa propia a una cooperativa, son conceptos diferentes. Después nos dimos cuenta del error y empezamos a estimular la cuestión de, de las cooperativas, pero ya era un poco tarde en ese sentido. De todas formas, creo que en los próximos años tendremos que trabajar mucho más en la cosa de la, de, de la cooperativa, del desarrollo social conjunto, del respeto al pueblo en todo sentido. Pero eso no es fácil, no es una tarea fácil y nos va a llevar un tiempo volver a rescatar situaciones. Yo comentaba también que cuando tú ves gente trabajando por Cuba, eh, gente trabajando en las posiciones humildes, por ejemplo, te contaba de estomatólogos que tienen un salario que no les da para terminar el mes en este momento, pero siguen trabajando al pie del cañón ahí con el pueblo para el pueblo, esa gente son respetadas, los mismos médicos nuestros mm. el salario de un médico actualmente no te da para terminar el mes ni el, casi ni empezar por los precios que tienen los productos pero siguen ahí, siguen en, en, en su lugar, siguen haciendo cosas para su gente sigue. esto te da un estímulo porque te, te dice La revolución no está perdida. La revolución mm. tiene hombres y mujeres que se han formado, que tienen todo un poder en sus manos para seguir forjando nuevas generaciones con su propio ejemplo, como decía el Che. Es decir, mm. no es solamente de palabras, sino de ejemplo Y eso es una de las cuestiones que tenemos que seguir produciendo en la revolución cubana. Es decir, rescatando esas historias de vida de la gente más humilde, de la gente que sigue al pie del cañón, para que los muchachos, las nuevas generaciones, se den cuenta de que sí se puede, sí se puede vivir de una forma diferente. Aleida, nosotros tendríamos que ir eh, redondeando por hoy, sabiendo que vamos a, a estar molestándote otras veces, pero nos gustaría hacerlo eh, con algo que vos nos digas de tu vínculo con Fidel, que sabemos que fue un vínculo cercano, no un vínculo... Eh, formal, sino que un vínculo de verdad, ¿no? Eh, de tu tío, como muchas veces mi escuchamos tío. decir, ¿no? <ríe> mi tío. Eh, nos gustaría sí, yo algo. Lo decir. Diré. Es, es mi tío. <ríe> eh, mi tío Fidel para mí fue un segundo padre. Es decir, yo conocí más a mi tío que a mi papá. Claro. Pero él siempre eh, mantuvo la cosa del, del respeto y el cariño a mi papá, ¿no? Una cosa impresionante. Yo me acuerdo que una de las últimas veces que hablamos. Eh, yo fui a, a ver con él algunas cuestiones que teníamos sobre el Congo porque íbamos a publicar el libro Pasaje de la Guerra Revolucionaria Congo y quería eh, que él me, me, me alumbrara el camino porque yo tenía que escribir el prólogo del libro que no era necesario pero bueno, fue una tarea que mi mamá me, uh -huh. me dejó y entonces eh, tenía que hacerlo y fui a hablar con tío y estuvimos una noche hablando y por ejemplo... Eh, yo le pregunté, dime, cuéntame alguna de las discusiones que tú hayas tenido con mi papá. Y fue muy simpático porque él me dijo, mira, cuando caímos presos en México, eh, yo di la orientación de que nadie podía hablar de su afiliación política. ¿Qué crees que hizo? a tu papá. No solamente demostró que era comunista, sino que se puso a discutir con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Resultado, a todos nosotros nos dieron un excepto a tu papá. Y entonces le digo, ¿y qué hiciste? Fui a discutir con él porque había incumplido una orden directa mía. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando llegué me di cuenta que tu papá no sabía mentir ni aunque le fuera la vida en ello. Y entonces ¿qué hiciste? Bueno, pues sacarlo de la cárcel. Y ahí es donde empieza y surge una amistad inquebrantable a pesar de los años, porque mi papá reconoce y lo deja escrito que ese día ese hombre lo marcó para siempre porque él podía haberse ido con su grupo de gente y dejarlo al argentino atrás. Y decirle, bueno, lo que mi papá le pedía era que le facilitara, que no lo mandaran para Argentina, sino que le permitieran un tercer país de manera que él pudiera llegar a Cuba de alguna sí. forma, ¿no? Pero mi tío no, no, no hizo eso. Mi tío lo sacó de la cárcel y esperó hasta que lo llevó con él. Entonces, eso es una de las cosas que marca esa amistad. Fidel, como jefe militar, respondía por cada uno de sus hombres y lo hizo siempre. Y mm. mi papá eso lo tenía en un lugar muy elevado, de verdad. Mm. Entonces, esa, cuando él empieza a hablar conmigo de estas cosas yo me empiezo a sonreír y él me mira y me dice, ¿tú de qué te estás riendo? y digo, tío, tú no te das cuenta pero estás hablando de mi papá como si él fuera a entrar por esa puerta claro. y me miró muy serio y me dijo, no, no es que tu papá está presente uh -huh. y se terminó la conversación esa noche, ninguno de los dos podemos seguir hablando, uh -huh. pero son cosas que hablan de, de, de esa unidad que forman los hombres te cuento que, por ejemplo, cuando yo María, mi hija mayor eh, fue cesárea, venía de cara igual que yo <risa> y cuando abrí los ojos a la anestesia tenía al lado mío a Ramiro Valdés y a Oscar Fernández Mel vestido de, de, de verde de, de salón y yo sí, le dije, claro. pero ustedes qué hacen aquí y me dijo, como tu papá no está, estamos nosotros claro, claro. ¿te das cuenta lo que es esa unidad y amistad entre esos hombres? Claro. es algo tan hermoso, tan completo que, que te llega adentro siempre, y tú sí. no tienes como agradecer, es decir yo no tuve a mi papá desde muy pequeña, pero los tuve a todos ellos a mi alrededor y siempre exigiendo, claro, con mi mamá como bastión, ¿eh? Mm, no permitió sí. nunca ninguna diferencia, ningún privilegio todo el tiempo recta y... Eh, Siempre cumpliendo con lo que papi había dicho. No permitió nunca ningún privilegio, formó. tu mamá, decías. No, no, sin ningún privilegio jamás. Ni, mm. ni de extremo ni del otro, ¿no? Porque a veces tú sabes que como éramos los hijos del Che trataban de llevarnos más tenso porque, bueno, tenían que formarnos mejor, ¿no? Claro. Y mamá tampoco aceptaba eso. No, son niños cubanos. Se tratan como niños cubanos y punto. Mm. Y así fue como nos educó como hoy somos hombres y mujeres socialmente útiles gracias a ella realmente así que Bien. ese ha sido el bastión de nuestra vida también bueno, la verdad que eh, eh, hermoso que termines este diálogo con estos recuerdos y esta reflexión además tenemos esta radio, nosotros te enviábamos una foto el orgullo de haber recibido hace unos cuantos años acá a, a, a otro Camilo. de tus hermanos, a Camilo que falleciera hace un tiempo de, de un infarto, anoche lo hablábamos contigo y te enviamos la foto donde uh -huh. él está en el balcón acá, donde está con Ángeles, con, con la compañera que está conmigo, conversando contigo y está con otros dos compañeros, eh, que, que hace, uno de ellos anda por acá en la radio, el otro se fue hace un rato y tenemos ese orgullo de haberlo recibido acá y bueno, de haber podido conversar contigo después de tantos años de, de verte en entrevistas o de leer, eh, desde tu compromiso, desde tu lugar, ¿no? eh, de coherencia con, con las ideas del Che, así que ha sido para nosotros un orgullo, un cierre del año este, eh, muy bueno y de, sí. de regalo para la audiencia que está escribiendo, que está mandando mensajes. Eso que te iba a decir, que se los vamos a mandar a ella, los vamos a leer al aire te lo después, vamos a y se los vamos a reenviar a ella también. Muchas gracias. Y bueno, y con ese compromiso de cada tanto molestarte en el próximo año también para seguir conversando porque las, las ideas y los valores que, que vos transmitís hacen mucha falta, así como, como ayer este, lo escuchaban, escuchamos el, el diálogo contigo que manteníamos preparando esta entrevista a algunos jóvenes, eh, nos imaginamos el, la alegría de otros jóvenes escuchando y otras generaciones para las luchas que vienen en este año próximo, Aleida. Sí, yo pienso que, que tenemos que darle más participación a nuestros jóvenes, mayor compromiso todavía más en, en el proceso revolucionario, en los procesos de cambio. Ellos tienen que sentirse dueños uh -huh. de ese proceso y eso es muy importante. Hay que trabajar en ese sentido muchísimo. Los jóvenes son el futuro y, y, es, y el presente, ¿no? entonces es lo que tenemos que reforzar. Bueno, y en otra conversaremos del Centro de Estudios Che Guevara, de, de sus Hay actividades, de lo que produce. Así que ya quedamos con tareas para conversar contigo el año próximo. ¿eh? <risa> Un abrazo grande, Aleida. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Saludos por allí a los compañeros. No, todo un beso grande para todos ustedes y muchas gracias por estar y muchas gracias por resistir. Eso también es muy importante. Una noticia de verdad, fresca, directa, que llegue a la gente, es sumamente importante en el momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De gratitud. Nacieron muchos hombres Que igual que tú No querían que te fueras